Busca el Música de Riozar y Ratia 100.8FM. Racha León y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia desde la sintonía del 100.8 de la FM y a través de internet en www.eguskiplaza.net Jueves en 12 de abril del 2012 4 minutos que pasan del punto de las 8 y media de la tarde y aquí estamos como cada jueves para compartir contigo toda la música local la música que se realiza en Euskal Herria ...durante estos eh, próximos 120 minutos... ...durante estas eh, próximas dos horas... ...hasta las 10 de la noche... ...si nos escuchas hoy en directo jueves... ...o hasta las 9 y media de la noche... ...si nos escuchas en redifusión... ...si nos escuchas en repetición... ...tanto el sábado como el domingo... ...hoy vamos a hacer un especial... Un especial dedicado a una banda que, bueno, que dentro de poquito saca nuevo trabajo discográfico. Lo hará el próximo martes, día 17 de abril. Hablamos de la formación de la chantrea barricada. Pues bien, hoy vamos a hacer un homenaje a ellos, a la banda barricada, escuchando temas eh, clásicos, como por ejemplo, están es una noche de rock and roll, lentejuelas, blanco y negro o problemas y escucharemos tres temas del nuevo trabajo discográfico. El disco sale el próximo martes 17 de abril, pero aquí en Euskal Música te vamos a desgranar tres de los temas que te vas a poder encontrar en ese nuevo álbum titulado Flechas Cardinales. Eso será durante la última hora del programa. Antes, las secciones habituales, agenda de conciertos y noticias. Escucharemos a Caótico, a Barúa o a de Club Band... Y hoy haremos el sorteo de esa entrada doble para poder ver a la formación Tracción el sábado 14 de abril, este sábado, aquí cerquita en la Sala Moviena y Swain, presentando su primer larga duración. ...su primer larga duración titulado Virgen de las Tinieblas... ...y tú aún tienes, aún tienes posibilidad de conseguir esa entrada doble... ...ya que aún tienes hasta las 9 y cuarta aproximadamente... ...para mandarnos un email a euskalmusicairratia.com... Eh, ...dándonos tu nombre y apellidos y un teléfono de contacto... ...porque si eres el ganador o la ganadora... ...para ponernos en contacto contigo... ...y pues así darte la forma de conseguir la entrada... Así que ya lo sabes, tienes de plaza hasta las 9 y cuarto, a las 9 y media, antes de ese especial barricada, haremos el sorteo. Dicho el contenido del programa de hoy, vamos a comenzar y lo vamos a hacer con una formación que se formó allá por el año 2008, más concretamente en la Purdy. Un montón de gente formó eh, la formación con la idea de dar rienda suelta a la cultura vasca, la fiesta, el baile y la algarabía. Eh, Sutik es eh, la banda que vamos a escuchar, proviene de la formación Space Mukaki, una banda que se formó en el 2006 y que estaba dando de qué hablar por estar recorriendo pueblos y calles de, toa, de toda la generación de Iparralde. El objetivo central de esa banda era la diversión en la fiesta y la movilización general. Eh, comentarte que eh, Spice Mukaki era una electrochalanga que tenía un amplio repertorio musical vasco y versioneaba temas eh, mundialmente conocidos. Música, fiestas y bailes era lo más importante de esta electrochalanga. Una electrochalanga que iba acompañada de ocho danzaris ataviados con falda escocesa. En el 2008, Como te comentaba anteriormente, dejaron eh, de ser electro eh, de, dejaron de ser lo diré electrocharanga Space Mukaki y eh, formaron la banda Sutik. Fueron los mismos componentes que formaron la Electrocharanga la que forman dos años más tarde esta banda, compuesta por Missel, Sebastián Peyo, Orchi, Chomin, Amaur Pachi, Maitena y Pier. En el 2010 graban lo que es eh, su primer larga duración, Mukaki Spirit, y en él te puedes encontrar mm, 14 temas. Siguen el mismo ritmo que la electrocharanga, la misma fiesta, la misma algarabía, pero como banda, digámoslo así. El álbum eh, contiene, mm, lo dicho, 14 temas, entre ellos asbici Circus, Cocoero, Galdua, que es el tema que vamos a escuchar, y Artú. En definitiva, 12, 14 buenos temas editados por el sello Vagaviga, eh llamado el álbum Mukaki Spirit y ellos son, lo dicho, Sutik que provienen de Lapurdi. Con ellos vamos a comenzar con un poquito de fiesta, un monquito de marcha. Vamos a comenzar con este tema Galduak, el programa de hoy de manos de ellos, de manos de Sutik. Pites, pites They can, they can there can be no black white unity until there is first and black unity. We, can, we cannot think of being acceptable to others until we have to until, until, until, until, until, until we have first proven acceptable to ourselves concerning non-violence Nuen eroriz ziren oinpetik Nuen hautsi zen kolpetik ene azken batsoa nun galdu ziren hene bideak Nuen eroriz ziren oinpetik Norat joan ziren kolpetik Hene adiskiteak Pues ahí está sonando uno de los temas que te puedes encontrar Dentro de lo que es este primer larga duración Para esta formación de la PURDI Para esta formación En llamada SUTIC Con este su primer larga duración Como te comentaba anteriormente Mukaki Spirit Y en el cual te puedes encontrar Temas como este que estás escuchando galdua Décimo corte del álbum Una banda que, como te comentaba anteriormente, comenzó como Electro Charanga y que, bueno, y que lo ha dejado un poquito atrás y se ha metido ya como banda musical en este, digámoslo así, nuevo proyecto musical que llevan como su ticket desde el año 2008. Primer trabajo editado y grabado en el 2010. Y ahí está sonando uno de los temas dentro de este primer larga duración, el tema GAL DUA. Dentro de ese álbum Mukaki Espírita Nos vamos, si te parece, con el décimo aniversario de Caótico, que lo han hecho a lo grande este décimo aniversario ya que han publicado un DVD y CD grabado más concretamente en la Aston, Agusia de Bilbo, más concretamente el pasado 24 de agosto del, 2000, dos, del 2011 donde la gente vibró, vibró con el sonido de Caótico eh, Comentarte que el audio corrió a cargo de la empresa TX y 13 grados el vídeo. Eh, comentarte que en el eh, DVD te puedes encontrar a Todo el concierto completo y en formato CD eh, hay pues eh, cuatro temas menos. No se si han incluido los temas guerra, la culpa de todo lo, la tienes tú, eh, soberbia o, o el tema hoy es mi día. Esos son los temas que solo los puedes encontrar a través del DVD. Una formación que nace en Agurain el julio del 2000 y desde entonces pues han editado bastantes trabajos. Te comento, en el 2001 editaron Mundo Caótico, en el 2003 rasca y pierde, en el 2005 un directo, en el 2006 destino. Tino Escrito, en el 2008 Adrenalina, en el 2010 Reacciona y en el 2011 para celebrar su décimo aniversario Han editado este álbum en directo grabado como te comentaba anteriormente el 24 de agosto, más concretamente en Bilbao en la Azte Nagusia. Están los clásicos, eh, como no podía ser otra de otra forma, los clásicos de Caótico, como por ejemplo Adriana Lira, como por ejemplo Juerga, eh, o Caroline eh, Pressure 2023 o el tema Paranoia con bastantes colaboraciones, como por ejemplo Fernando de Reincidentes, mmm, Juan Car de Boicot, Alex de Gativo, Aitor de Lendacaris Muertos y como como no podía faltar el verso de Xavier Silveira. Y para cerrar el disco, el tema que vamos a escuchar, uno de los temas moviditos del álbum, el tema Otra Noche. Así que, si te parece, vamos a disfrutar con el tema que cerraba ese festival, ese concierto de la Astenagusia el 24 de agosto. ¡Caótico, Otra Noche! Bueno, para todos vosotros, por estar aquí, a nuestra familia, novias y demás... ¡Amigos! ¡Hasta siempre, Bitmoos! ¡Opa, Zeraducia! Oye, luego nos vemos por ahí, ¿eh? Porque Dimus no sale hasta las seis y media. ahí está el tema otra noche con él decían adiós a ese pedazo concierto, pedazo festival que dieron encima del escenario el 24 de agosto del año pasado en Bilbo, en plenas fiestas en la Astenagusia un concierto que ahora pues eh, si estuviste allá como un servidor pues lo vas a tener guardadito como lo tengo yo para poderlo disfrutar y para poderlo saborear en casa y por supuesto aquí en el 100.8 en el programa Euskal Música en Berriozar y Ratia con temas como este Otra Noche. Ahí estaba la música de Johnny, la música de Xavi, de Fonta, de Aguayico y de Aguayo en ese álbum décimo aniversario de esta formación de Agurain Caótico. Y nos vamos con otra banda que tiene más, más de 10 años. eh Hablamos de una formación que ya estuvo por aquí, por Berriozar y Ratia, presentándonos este, su nuevo larga duración, presentándonos un poquito la trayectoria trayectoria musical y por supuesto presentándonos eh reviviendo un poquito aquel clásico J.K. Hablamos por supuesto de la banda de Eibar Sutagar que han lanzado nuevo trabajo, Ametschak Pilatzen en el 11 temas, todos ellos en euskera como por ejemplo Sainz Uresain Kantarik Politenam, Chayen Ichak o lo que vamos a escuchar el sexto corte del álbum Norbera Bre Ametsen Yabe. Comentarte que la banda sigue de gira, estuvieron por aquí por Iruña, más concretamente por Atarrabia la Sala Toten a finales del año pasado y presentaron con es evidente este trabajo discográfico y los clásicos J.K., eh, Mari y un montón, un montón de grandes temas. Lo dicho que de este último trabajo, Amecha Pilatzen, extraemos el sexto corte del álbum. Nos quedamos con el tema Norbera Bere, Amechen Yabe. <tose> está sonando uno de los temas incluidos dentro de ese Ametschak Pilatsen una formación de Ibar que ya nos tenía un poquito preocupados ¿eh? ya llevaba bastante tiempo sin saber nada de ellos y ahí están sacando este nuevo larga duración con 11 nuevos temas entre ellos este Norbera Bre Ametschen bajo su sello discográfico J.K. Kois Penak 14 nuevos temas contundentes como ellos saben hacer y por supuesto Sutagar no podía tener y no podía faltar en sus discos una balada. Disco completo, un disco redondo. El de esta banda Deivar, el de esta banda Sutagar, con este Amechak Pilatzen. Y la música que continúa en la sintonía del 100.8 La música que continúa cada jueves Entre las 8 y media y las 10 y media de la noche En directo, y si nos escuchas en fin de semana En Redifusión, una horita antes De 7 y media a 9 y media de la noche Compartiendo contigo todo lo referente a la música local A la música que se realiza En Euskal Herria, hemos comenzado con Sutik, hemos continuado con el décimo Aniversario de Caótico, y hemos escuchado Uno de los temas incluidos dentro de Su último larga duración de esta formación de Ibar Sutagar, y ahora nos vamos con Gente de Iruña, nos vamos con el segundo trabajo para la formación barúa una formación que ya en la sala MOBI a finales del año pasado ya presentaban su segundo larga duración titulado eh, más concretamente el reencuentro en el cual pues te puedes encontrar 10 eh, temas entre ellos lo que vamos a escuchar nos vamos a ir hasta la pista número 8 y vamos a darle al play para saborear y disfrutar el tema te esperaré. antas bez Cuántas veces me pediste un poco más Ahora ya no hay quien nos pare Ahora somos los reyes de la ciudad te espera Zalgo yo Ahora se que lo que escribo vi tan tus entrañas es donde mejor me siento yo solamente echo en falta un botón de on y off, que me ayude en las mañanas en las noches ausentes de emoción que decida cada día mi rincón en tu salón de esperaré describiré Ahí está el regreso para esta banda de Iruña para Barúa después de editar eh, su primer larga duración Después de haber ganado eh, después de haber ganado el concurso de jóvenes Ahora vuelven a la carga con este su segundo larga duración El reencuentro y temas como este te esperaré Una de las bandas que ha dado mucho de que hablar desde que salieron ganadores de los encuentros, como te comentaba anteriormente, y publicaron su primer larga duración. También, como te comentaba anteriormente, a finales del año pasado estuvieron aquí cerquita en la Sala Movie presentando este su segundo larga duración. Y ahí están dando de que hablar con este su álbum, El Reencuentro, y con temas como este, Te Esperaré, octavo corte del disco de esta banda de Iruña. Y nosotros que seguimos compartiendo contigo más música y nos vamos ahora con una formación eh, que le da que le da al ska. Hablamos de una banda que se hace llamar The Club A. No sé si te acordarás de Juancho Escalari cuando estuvo con Escalaria eh, con temas de San Fermín, Hayack, por ejemplo, eh, y un montón de temas se editaron ya pues bastantes bastantes eh, trabajos pues una formación se fue con otros eh, con otra gente como eh, comentábamos anteriormente cáutico ¿eh? parte de la formación de escalaria que se fue a cáutico y otros eh, se fueron a de club a comentarte que de cluba Band... se Eh, ha editado eh, su segundo larga duración hace poquito a primeros de este año 2012 con temas como por ejemplo amor, odio y ruido que es el tema que da título a lo que es este nuevo larga duración para esta banda para The cluba o sea que si os parece vamos a disfrutar el sencillo presentación el tema que da título a lo que es este nuevo álbum para esta banda para The cluba A la música de esta banda, la música de Cluba con el tema que da título lo que es este, su segundo larga duración Amor, Odio y Ruido Grandes temas donde el ska es la principal protagonista y temas eh, como puedes comprobar, marchosos Sonando el sencillo presentación para este segundo larga duración Para esta banda de Club Bar Amor odio el un se escucha y Amor odio Amor ruido. Amor ruido. Nosotros que continuamos compartiendo amor, contigo buena música en la sintonía del 100.8 en Euskal Música en Berriojar y Ratia. Y allí a donde te encuentres en, eh, ya sabes, egusquiplaza.net. Las 24 horas del día contigo. Con la mejor programación para que tú la disfrutes y la saborees. Ahora el turno a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, en Euskal Música. Dejamos atrás en The Club Band, dejamos atrás un nuevo larga duración y dejamos atrás el sencillo presentación Amor, Odio y Ruido para meternos con la agenda de conciertos Berriosar y Ratia La radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial Tegusquiplaza.net Berriosarco, Abercari, Digitala Esquiplaza.net, la publicación digital de Berriozar. Los jueves de ocho y media a diez y media de la noche, Euskal Música. Música.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 Allá que nos vamos con la agenda de conciertos Allá que nos vamos con las noticias Más relevantes de esta semana En el panorama musical de Euskal Herria Comenzamos si te parece Con la agenda de conciertos Ya que el sábado la tenemos repleta El sábado 14 de abril En la Sala Movia a partir de las 10 de la noche Estarán Romeo y Tracción En concierto Recordarte que la entrada anticipada La puedes encontrar muy cerquita Aquí en mis en el mismo Berriozar Eh... ...uno de los bares eh, más concretamente de Berriozar... ...el que más da... Ah, ...también lo puedes encontrar en el Infernito Guitar Shop... ...por 6,50 y en taquilla por 9 euros... ...ese mismo día, el sábado día 14 de abril... ...en el frontón de Ochagavía... ...a partir de las 8 de la tarde... ...tendremos a Escatu, el urte Cali Quiñez... ...y la formación Yusuyo Nimas... ...también el sábado 14 de abril en X... El grupo de Berriozar estará en la taberna Iketchan de Eugui. Y ese mismo día, el sábado 14 de abril, Luz de Putas, Sutik y Sesatek estarán en Hernani. Nos vamos hasta el viernes 20 de abril, donde la sala El Bafle, a partir de las 10 de la noche, estará la banda Dickers presentando su nuevo larga duración. Un día más tarde, el sábado 21 de abril, la banda de Iruña de Cuajo estarán en San Jorge a partir de las 11 y media de la noche. De Cuajo también estarán en la trasera del Ipargorri de la Rochapea el 12 de mayo a las 8 de la tarde. Y comentarte que Kous regresa a los escenarios y lo hace con, con varios conciertos. El 28 de abril en el bar El Polígono de Talavera de la Reina. El 4 de mayo en el Gastelecu de Ansuain, el 12 de mayo aquí en Berriozar en la Peña La Varga y el 20 de mayo en la fiesta de Sorchen, organizada este año por el Colegio Mende Aldea de Berriozar. Y recordarte, ese 23 de junio a partir de las 9 y media de la noche aquí en el campo de fútbol de Berriozar, Marea y Bocanada, Bocanada y Marea, presentándonos su nuevo larga duración tanto marea como bocanada tanto bocanada como marea Y ya que estamos hablando de este concierto ese mismo sábado el 23 de junio Berriozar y Rati va a hacer una programación especial no te contamos más solo comentarte que el 23 de junio Berriozar y Rati hará una programación especial con motivo de este concierto Y comentarte ...sobre el concierto de la Sala Movi este sábado... ...de Tracción y Romeo... ...que aún puedes, aún tienes tiempo... ...para conseguir la entrada, esa entrada doble... ...que sorteamos, vamos sorteando... ...ya desde hace varias semanas... solo nos tienes que mandar un e-mail a... ...euskalmusicairratia.hotmail.com... ...dándonos tu nombre y apellidos... ...y un teléfono de contacto... ...enseguida haremos el sorteo... ...a son de las 9 y media de la noche... ...y nos vamos con dos noticias interesantes... Una de manos de IOTICAN, ya que editarán, eh, ya que sacarán a la luz su próximo CD en el mes de mayo, después del éxito de su recopilatorio Oroimedak Errechen, recopilatorio de, su, de toda su carrera musical, y como prometieron en Navidad, editarán su próximo CD en mayo, que está acabándose de grabar. Como adelanto, en el blog del programa del programa de Uscal Música, en musicaentium.blogspot.com, Eh, te hemos subido lo que es el videoclip del eh, sencillo adelanto del videoclip del tema Boch Recuerda que dentro de poquito, eh, dentro de unos minutos Escucharás en formato audio este eh, nuevo sencillo aquí en Euskal Música Pero si lo quieres ver, ya sabes que en música en musicaentium.blogspot.com Tenemos el videoclip Música Y nos vamos con los barri ya que el pasado miércoles 4 de abril los barricadas reunieron a un grupo de amigos y conocidos en el Black Rose de Burlada para dar su primer concierto completo con la nueva formación. Dos horas de rock con un buen sonido y muchas novedades como escuchar a Bonnie cantar, algunas canciones eh, por primera vez como por ejemplo Todos mirando hasta siempre, eh, Abrir y cerrar y Alfredo hacer lo propio con Animal Caliente, tema por el que siente especial predilección. También recuperaron parte del repertorio antiguo, como por ejemplo Alambre de Espino, una nueva versión de Pasión por el Ruido. Y sobre todo, eh, había ganas de ver a Ander y Zeta al bajo, eh, pese a la responsabilidad que tuvo, pues eh, le dio bien. ¿eh? Disfrutó del concierto y tuvo muy buena acogida por parte de los allí presentes. Comentarte que ya queda menos pues, para que esté al alcance de todos el primer concierto de la gira Flechas Cardinales que será el 27 de abril en Granada y le seguirá el Viña Rock al día siguiente. Y comentarte que el 17 de abril, el martes, saldrá a la venta este nuevo larga duración titulado Flechas Cardinales y que aquí en Euskal Música, en Berriozai y Ratia, hoy en ese especial de barricada, eso de las 9 y media, vamos a disfrutar y a saborear tres de los temas que van a aparecer en ese nuevo álbum. Pues hasta aquí la agenda de conciertos Hasta aquí las noticias por el día de hoy Nosotros que continuamos Y vamos a disfrutar de buena música Vamos a disfrutar de la formación De Zarauz Eraso Una formación que comenzó allá por el, los años 90 Editando su primer larga duración Eranchunik Gavé Luego llegaría el Oraina Etageroan Más tarde llegaría el Grises Bustitaco Egunak Y eh, un poquito más tarde Llegaría su cuarto Larga duración contra Ahora regresan Con Nuevo Trabajo, eh, con el álbum Esgara y Nyoishilko Y en el post pues, te puedes encontrar 12 temas Entre ellos Veldurrak, entre ellos Malcoa O entre ellos el tema Esiak Lo que vamos a escuchar es el octavo corte del álbum Nos vamos a ir hasta el tema Argasquia Un álbum que lo edita Bomberenea e Kinchak Y en el cual pues el disco es bastante, bastante crudo, digámoslo así, ¿no? Donde está pues eh, los Rift eh, que han sido un poquito más pausados Y ahí está, por ejemplo, pues eh, digámoslo así El Metal, el Trash, bueno, en definitiva una formación que desde el, su comienzo eh, le dio por ese estilo musical y ahí continúan ellos son Sergio a la voz, Ander al bajo, Néstor a la guitarra e Íñigo a la batería. Comentarte también que la formación de Sarauts, Eraso estarán por aquí por Berriozar y Ratia por el programa de Euskal Música el último jueves del mes de abril, que si no mal recuerdo es 26, o sea, el último jueves los tendremos por aquí por Berriozar y Ratia para presentarnos su trayectoria musical y para presentarnos este su quinto larga duración Esgar De ese quinto larga duración nos vamos a ir hasta el corte número 8 para saborear y disfrutar el tema Argaskian. ...desde Zarauz regresa esta formación... ...desde Zarauz regresa Neraso... ...con este su quinto larga duración... ...titulado más concretamente... ...es que hará Iñóis ...escuchando uno de los temas del álbum... ...Malcoa más concretamente el octavo... ...corte de dicho álbum... ...para esta banda que regresa al panorama musical... Con 12, ...con 12 nuevos temas... ...y que el 26 de abril... Estarán aquí para presentarlo en Euskal Música. Y como te comentaba en la sección de noticias, eh, Leiotican va a sacar nuevo disco en el mes de mayo y eh, ya está, eh, ya puedes disfrutar y saborear El videoclip en musicaensión.blogspot.com, el blog de la música local, el blog de este programa, del tema bots. Y ahora en Euskal Música vas a poder escuchar su audio. Así es como suena el adelanto del nuevo trabajo de esta formación de Iruña Legiótican. Pues así es como suena lo que es el adelanto esperado ya nuevo trabajo discográfico de esta formación nuevo trabajo discográfico de la gente de Iruña Leiótica lo que escuchas vos, el sencillo adelanto que saldrá en el mes de mayo y que lo tendrás en las tiendas y por supuesto lo presentaremos también aquí en Euskal Música en Berriozar y Ratia lo que vamos a presentar bueno ya lleva varias semanas, se presentaron ellos también porque pasaron por aquí, por Euskal Música por Berriozar y Ratia para presentarlo es el eh, nuevo Larga Duración Bueno, digamos, primer larga duración Aunque proviene casi toda la gente De Anorexia, primer larga duración De NX, una banda Que junto al gringo Al gringo discos, ha editado Su primer larga duración con temas como Eser, eh, temas como Shabel Pustuak, temas como Putakumeak O Teo Eta Otzoa En definitiva, 10 temas, todos ellos En euskera, donde ahí están eh, La voz de Itzi Ahí está la guitarra de Carlos También tenemos a Heavy a las otras guitarras y también tenemos a Pedro al bajo para eh, terminar eh, Pitu a la batería. Una formación que edita, lo dicho, su primer larga duración, NX. Estuvieron por aquí, por Berriozar y ratio por ahí buscar música para presentarnos su disco y para hablarnos un poquito de su anterior... Eh... El grupo que casi todos Que como eh, pudimos eh, Escuchar en la entrevista Vienen de la banda Anorexia Lo que vamos a escuchar, nos vamos a ir hasta el corte Número 3 para disfrutar y para Saborear el tema Servite Uno de los temas incluidos Dentro del primer larga duración Para NX Música ahí está sonando uno de los temas incluidos dentro de lo que es el primer larga duración para esta formación de Berriozar para NX, el tema más concretamente titulado Servait y nosotros que continuamos compartiendo contigo más música y nos vamos con una formación que va a estar actuando este sábado 14 de abril a partir de las 10 de la noche en la Sala Movi, aquí cerquita en Aiswain, recordarte que las entradas anticipadas las tienes en el Infernito Guitar Shop en Electra, en la Sala Movi En el bar que más da y en el bar Roquefort de nuestro compañero Rudy Corosquieta a 6,50 euros. En taquilla el mismo día del concierto en la sala Movi por 9 euros. La banda invitada Romeo que presentará su nuevo larga duración Cara o Cruz. Y después presentando su primer larga duración Virgen de las tinieblas estarán Tracción. Estuvieron por aquí, por Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música Para presentarnos, este es su primer larga duración Y para darnos una entrada doble para sortear Y que lo hemos hecho con el montón de gente que nos ha mandado e-mails A euskalmusikairratia.hotmail.com Eso quiere decir que, pues eso Que la gente está al tanto y que escucha el programa Euskal Música Y por lo tanto, vamos a seguir regalando más entradas y más cositas de aquí hasta final de temporada. Hay que dar las gracias, por supuesto, a la banda Atracción bueno, por, por ofrecernos esa entrada doble para sortear. Y dar las gracias a Peyo, Airati, a Carlos, a Saioa, a Arich, a Sergio, a Ana, a Luis, a Andrea, a Maya, a Aitor, a Carola, a Gorka, a Jaime y a Andoni por haber participado en el sorteo. Y a más gente que bueno que se me ha ido Se me ha ido porque ha habido un montón de mails Para participar en el sorteo De esa entrada doble Para ver atracción en directo este próximo sábado 14 de abril a partir de las 10 de la noche Junto a Romeo En la sala móvil aquí al En Ice Swine Es que pues a todos por participar Y Zorinac A la ganadora es mujer Empieza por ese, Sorionac para salió Sayoas Karate, que ha sido la ganadora del sorteo de esa entrada doble para ver atracción el sábado en la sala móvil, nos pondremos en contacto contigo ya que tenemos tu número de teléfono para pues eh, darte a conocer cómo puedes ir al concierto y para darte a conocer cómo darte esa entrada. Así que ya lo sabes, ayúdame, cárate, mañana nos pondremos en contacto contigo y el sábado a disfrutar y a saborear temas como este en la sala móvil de Ayswain. Este tema son los que se incluyen en este primer larga duración de tracción, zancadillas rock and roll, bajo la piel, MR, la fea, fuego, identidad, desinformación, el maletín, escombros, virgen de las tinieblas y una versión de Sorotanbele, el clásico Arracha el Dionetan. Eso sí, en versión cañera, ¿eh? Sábado 14 de abril a las 10 de la noche, en la sala móvil. Romeo y tracción, tracción y Romeo en concierto. Ahí estaremos para disfrutar y para saborear ese directo de esta banda. Recuerda las entradas anticipadas en el Infernito Guitar Shop, Electra, Salamovic, ¿qué más da? Y Barroquefort por 6.50 en taquilla el mismo día del concierto en la Salamovic por 9 euros. Así que ya lo sabes, yo que tú ya tendría planes para este sábado, para la Salamovic, para ver el auténtico espectáculo que nos va a dar encima del escenario de Tracción, presentando su álbum Virgen de las Tineblas y que... Eh, sayo saio a gracias a el grupo tracción y gracias al programa busca música va a ir completamente gratis con otra persona a ese concierto. Y mañana, lo dicho, ya nos pondremos en contacto contigo para hacerte llegar esa entrada doble para disfrutar del directo de tracción. Y nosotros que continuamos compartiendo contigo más música y nos vamos con los últimos casi 55 minutos de programa a disfrutar de barricada. El próximo martes, 17 de abril, sale a la venta el nuevo trabajo discográfico flechas cardinales, el jueves 3 de mayo, si no pasa nada tocamos madera, estará por aquí Alfredo Piedrafita para presentarnos su disco y esperemos que con algún otro componente de la banda, así que ya lo sabes, 26 de abril Eraso, 3 de mayo toquemos madera, estará Alfredo Piedrafita estará barricada para presentarnos su álbum flechas cardinales y mientras tanto vamos a disfrutar de tres temas que van a estar incluidos en ese su álbum. El primero de ellos es este. El tema Como el invierno, uno de los temas que te vas a poder encontrar desde el martes en el nuevo disco de Barricada. está sonando uno de los temas que te vas a poder encontrar desde el próximo martes 17 de abril en el nuevo trabajo discográfico de barricada Flechas Cardinales, el tema titulado eh, más concretamente eh, como el invierno y otro de los temas que también te vas a poder encontrar dentro de ese nuevo trabajo discográfico es este El Muelle Muelle Sonando otro de los temas incluidos dentro de lo que es ese nuevo álbum Flechas Cardinales que estará a la venta el próximo martes 17 de abril y que aquí en Euskal Música te estamos desgranando tres temas, habíamos empezado con el tema como el invierno y ahora estamos disfrutando y saboreando el tema El Muelle Nos queda un temita por desgranar, pero ese lo escucharemos al final del programa recordar del disco sale el próximo martes 17 de abril en formato CD, en formato vinilo más CD y en formato álbum digital. Y si todo va bien, vamos a tocar Madera el 3 de mayo. Estarán por aquí, por Berriozar y Ratia, por Euskal Música para presentarlo. Y con motivo de la salida al 17 de abril de nuevo trabajo discográfico de barricada, Euskal Música les hace un pequeño homenaje ya que vamos a disfrutar los temas Esta es una noche de rock and roll, Lentejuelas, extraído del álbum del año 1984 Ese álbum titulado más concretamente Barrio Conflictivo Nos iremos con el tema No hay tregua, Pasión por el ruido, Blanco y Negro, Oveja Negra, Problemas, Víctima, El Trompo, sofocao y Sotanas Esos son los temas que vamos a disfrutar de aquí y hasta el final del programa Para que lo saborees y para que lo disfrutes para amenizar un poquito la llegada de lo que va a ser el nuevo trabajo de barricada el próximo 17 de abril. Así que ahora vamos a disfrutar y a disfrutar y a saborear un poquito a los barricada desde sus inicios con esta es una noche de rock and roll del 83 hasta el Sotanas de la Tierra sorda del 2009. <risa> mascaras los mismos gestos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 Hacia adelante quiso anda sus billetes quiso vivir en libertad y eso nadie lo entiende cuando el negro es su nombre fue el momento para el, bajador, el El sol no calienta por igual en todas las cabezas sino que pregunten al que está bajo nuestro pie tan como alimanya en la noche más larga la del hambre, el silencio y la... Estamos disfrutando, por supuesto, de la buena música que nos trae esta banda de la música de la chantrea barricada. Con este especial eh, que hemos realizado aquí en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Euskal Música en berriozar y Ratia. Con temas como esta noche es una noche de rock and roll, esta es una noche de rock and roll, perdón. El tema lentejuelas, no hay tregua, pasión por el ruido, blanco y negro, oveja negra, problemas, víctimas, el trompo, lo que estamos escuchando de lo que es su último trabajo, el tema titulado sotanas del álbum la tierra está sorda y hemos escuchado dos temas de el nuevo trabajo discográfico de barricada los temas el muelle y el tema como el invierno dos temas que los vas a poder encontrar y los vas a poder disfrutar a partir del 17 de abril en el nuevo trabajo titulado flechas cardinales de esta banda de la formación barricada ¿Qué hemos escuchado en el programa de hoy? Pues mira, te cuento, hemos escuchado a Sutic, hemos escuchado a Caótico, a la formación Sutacar, a y de Club Bar. Te hemos dado a conocer la agenda de conciertos y las noticias. Hemos escuchado a Eraso, que estarán por aquí, por Berriozar y Roti, al 26 de abril, para presentarnos su nuevo larga duración, titulado Esgaraño y Silcón la fantasía Hemos escuchado A Leiotican que en mayo Saca el nuevo disco, hemos escuchado el adelanto Vox que por cierto, el videoclip Lo tienes ya, eh, lo tienes cargado En eh, nuestra blog En música, en tune.blogspot.com Hemos escuchado a la gente de Berbiozare en X y atracción que el día 14 de abril estarán en la Sala móvil para presentarnos su primer larga duración Virgen de las Nieblas. Y hemos sorteado una entrada doble para dicho concierto que se le ha, que se la ha llevado Sayoa Azcarate. Y los últimos 45 minutos del programa Hemos disfrutado y hemos saboreado Clásicos de la banda barricada Desde su primer larga duración noche eh, Esta es una noche de rock and roll Hasta el último trabajo La tierra está sorda Y hemos escuchado dos temas Del nuevo larga duración Que saldrá el 17 de abril El tema El muelle y el que estamos escuchando Como el invierno Por cierto, si todo sale bien, tocamos madera el 3 de mayo. Estarán por aquí, por Berriofer y Retia, para presentarnos este, su larga duración, la banda de la chantrea barricada. Y nos vamos a ir con otro de los temas que te vas a poder encontrar en ese nuevo larga duración. El 17 de abril nos vamos a ir con el tema Aguardiente. La música continúa en el 100.8. Si estás en jueves en directo, te quedas con John y el repaso a las noticias en Euskera. Y si estás en fin de semana en Redifusión, te quedas con el programa iracho Irachoaren Chocoa, que se emite los miércoles a las 6 y media de la tarde. Nosotros volvemos contigo. Con más música local, música de Euskal Herria, el próximo jueves a las 8 y media de la tarde para compartir contigo novedades, algún que otro tema del recuerdo, agenda de conciertos y noticias. Hasta entonces, nos quedamos con los Barricada y nos quedamos con el tema Aguardiente Eso sí, el jueves que viene te pondremos algún que otro tema más ya de su nuevo trabajo Que ya lo tendremos en nuestras manos Hasta entonces, un saludo, Agur, y a disfrutar aquí en Verdiocer y Ratia De toda la programación que tenemos para ti, Agur Nos quedamos con él, con Barricada y otro de los temas Aguardiente Mis armas Si te llevas mi calma Si robas mis secretos Para llevarlos colgados como trofeos Absorbes el aire y lo stupes dejando todo perdido Gero, fuera de tu buque, Que siempre está protegido por perros rabiosos Con acierto y precisión Aprieta esta no poder más cuando su paciencia ha agota...